Cuentos de hadas españoles El lápiz mágico Había una vez una pequeña ciudad llamada Claudi, Y en Claudi vivía un brillante artista llamado Albert Albert era tan bueno en su trabajo Que muchas veces la gente creía que sus cuadros eran objetos reales Pintaba retratos de los ricos de su ciudad y ganaba mucho dinero. Llevaba su lienzo a todas partes. Elegía un lugar al azar y empezaba un boceto. Era brillante haciendo bocetos. Hacía atardeceres, fruta y retratos humanos y todos parecían muy reales. Pero como era una ciudad pequeña, solo podía hacer unos cuantos cuadros. Con el paso del tiempo empezó a tener problemas de trabajo En el río al que Albert solía ir a pintar atardeceres había un árbol precioso A Albert le encantaba ese árbol Había pintado ese árbol en su lienzo muchas veces y aún así nunca se aburría Hablaba con el árbol como si fuera humano Oh, vamos árbol, ondula un poco las hojas <risa> ¿Sabes? A veces creo que puedes oírme Pero Albert no sabía que había alguien en el árbol que podía oírle Y que le encantaban sus cuadros Era Píkel, el hada Ese árbol era el hogar de Pickle. Era muy tímida y le encantaban las verdes y frondosas hojas Que la mantenían tranquila y a salvo Ay, ojalá pudieras oírme y ayudarme Ya no hay trabajo en esta ciudad. Puedo irme a otra ciudad, pero aquí está mi hogar. No puedo irme de aquí. Ay, pero imagino que tendré que hacerlo. Yo solo sé pintar. Y si aquí no hay suficientes compradores para mis cuadros, tendré que mudarme a otra ciudad. Tras la marcha de Albert, Pickel estaba triste. Oh, no quiero que se vaya. Me encantan sus cuadros. Es un hombre tan bueno y honrado. ¿Cómo puedo conseguir que más gente compre sus cuadros? Mm, un momento. Ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que no podrá ganar dinero. No puedo obligar a la gente a comprar sus cuadros. Pero puedo ayudarle a conseguir lo que quiere. Tras pensar un rato, Pickle subió corriendo a su agujero y empezó a trabajar. Trabajó toda la noche y al día siguiente, Pickle tenía lista su creación. Era un lápiz brillante y magníficamente tallado. ¡Ah! ¡Esto ayudará a Albert! Tarde, cuando Albert, como era habitual, fue a pintar a su árbol favorito, allí, en una roca, vio el lápiz. ¡Oh, qué brillante! Es el lápiz más bonito que he visto en toda mi vida. Me pregunto de quién será. Quizá no debería cogerlo. El propietario vendrá a buscarlo. Albert se fue sin pintar el árbol ese día Se fue preocupado por dejar allí el lápiz Pero no quería coger algo que podía pertenecer a otra persona Al día siguiente, Albert fue a su árbol antes de lo habitual Esperaba en el fondo ver el lápiz en la roca Y allí estaba ¡Oh! ¡Aún está ahí! Oh, a lo mejor no pertenece a nadie He oído historias de este bosque A lo mejor son reales A lo mejor aquí hay magia Albert cogió el lápiz y lo examinó Después sacó un papel y empezó a dibujar una hermosa hoja Este lápiz es increíble Mis dibujos nunca habían sido tan bonitos oh, Un momento, ¿qué está pasando? La hoja estaba cobrando vida Y enseguida había una hoja encima del papel ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Albert cogió delicadamente la hoja y la puso a un lado Para probar otra vez, empezó a dibujar una manzana Cuando la estaba dibujando, cobró vida ¡Oh no! ¡Es un lápiz mágico! ¡Puedo dibujar lo que necesito! La felicidad de Albert no tenía límites Saltaba de felicidad y corrió a casa Piquel lo vio marcharse y estaba feliz de ayudar a su amigo prodigioso Sabía que había hecho lo correcto Confiaba en que Albert usaría el lápiz sabiamente Cuando Albert llegó a casa puso un lienzo Y se puso a dibujar entusiasmado todo lo que necesitaba Primero dibujó platos de comida deliciosa Pero con las prisas, en vez de pintar un auténtico mango, dibujó un círculo. Pero no pasó nada. Lo borró e intentó dibujarlo otra vez. Pero estaba tan entusiasmado que una vez más solo fue capaz de dibujar un contorno ovalado irregular. Y una vez más, no sucedió nada. Por fin, tranquilizándose, Albert empezó un nuevo boceto. Esta vez fue paciente. Y usó su destreza para dibujar un mango Inmediatamente apareció un mango Así que este lápiz me dará solo las cosas Que dibuje cuidadosa y perfectamente en el lienzo mm. Lo que Albert no sabía Es que el lápiz había sido hecho especialmente para él Y solo para él Nadie en toda la ciudad dibujaba tan perfecto como Albert Pickel lo sabía Por eso hizo el lápiz así Para que nadie pudiera robárselo a Albert O por si lo perdía También quería que Albert siempre estuviera tranquilo Cuando usaba el lápiz Sabía que era muy importante No perder nunca los nervios Ante cualquier situación En cuanto Albert aprendió a usar el lápiz Nada lo podía parar Dibujó todo con lo que siempre había soñado Comida deliciosa, cosechas, ropa, antigüedades para su casa. Usaba sus pinturas para colorear sus bocetos y dibujaba flores frescas todos los días. Albert era muy feliz y llevaba una vida muy cómoda. Pero con el tiempo era demasiado cómoda. Bueno, ¿y ahora qué? Tengo todo lo que quiero. ¿Qué más puedo hacer con este lápiz? Hmm... ¿Por qué no ayudo a la gente? Puedo dibujar lo que necesiten Como había decidido Albert fue a ver a sus mejores amigos de la ciudad Y les contó todo Nadie <risa> creyó a Albert al principio ¡Oh, vamos! ¡Tienes demasiado tiempo libre en las manos! <risa> ¡Es verdad! ¿Ahora vas a empezar a contar cuentos? Esto no es un cuento Un momento, os lo demostraré Albert sabía que su amigo necesitaba un tractor para trabajar sus campos Pero como no tenía dinero, no podía comprar uno Albert sacó rápidamente un papel y dibujó cuidadosamente un tractor Bueno, ahora alejaos todos un poco Enseguida, tenían un tractor delante de ellos Todos vitoreaban a Albert Tras ese día, Albert ayudó a mucha gente Compartía su talento con todos sin vacilar Los habitantes de Cloudy eran generosos y trabajadores Nadie pedía nada si no lo necesitaba Pasaron los días y un turista vino a visitar la ciudad Cuando iba paseando, se dio cuenta de que en Cloudy pasaba algo extraño Aunque era una ciudad pequeña, parecía que sus habitantes vivían muy bien. Decidió preguntar. Preguntó por ahí y los inocentes habitantes de Cloudy le contaron todo. ¿Un lápiz mágico? ¿Eso es verdad? Tengo que ir a ver a ese pintor. El turista era un hombre codicioso. Se escondió tras un árbol y en cuanto vio a Albert, lo secuestró. ¡Oh! ¿Quién es? ¡Silencio! Escúchame. No tengo todo el día, ¿de acuerdo? ¡Rápido! Dibújame muchos rubíes diferentes y caros y un saquito para llevarlos. ¡Ahora! Albert sacó su lápiz y empezó a dibujar. Pero estaba tan asustado que no podía dibujar piedras. ¿Qué es eso? ¿Cómo te atreves a tomarme el pelo? ¡Aparta! Yo mismo dibujaré la cadena de oro más brillante El turista no era artista Es más, era un malísimo dibujante Cuando intentó dibujar una cadena de oro Apareció una larga y resplandeciente serpiente ¡Ah, ¡Oh, ¡Socorro! Pero mientras el turista estaba intentando escapar de la serpiente, Albert se tranquilizó y dibujó una gran jaula. En cuanto apareció en la jaula, el turista quedó dentro y Albert cerró la puerta. En cuanto se fue la serpiente, Albert llamó a la policía y denunció al turista. Explicó cómo fuera secuestrado y que había utilizado el lápiz mágico para satisfacer la codicia del turista. Oh. La paz fue restablecida en Claudi Todos estaban orgullosos de cómo Albert había manejado la situación El mismo Albert había aprendido una lección muy importante Se dio cuenta de lo peligroso que puede ser tener cosas sin que tengan una utilidad concreta Decidió enterrar el lápiz bajo la piedra donde lo había encontrado Se cree que el lápiz mágico sigue enterrado cerca del árbol favorito de Albert ¿Un árbol? en el que vive un hada diminuta.